Fabián, ¿cómo estás vos? Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que ayer jugamos un partido correcto, digamos, más que correcto defensivamente, y nos, nos llevamos un triunfo eh, difícil, pero que nos va terminando de acomodar en esos dos primeros lugares que para, para nosotros es muy importante. Sí, en general, a ver, primero para mí fue rotación haciendo la campaña superadora, está por por por encima de las expectativas que por ahí algunos de los que estamos vinculados a la actividad, Ajá. sobre todo al, al área del periodismo, este, eh, pensábamos que podía ser, ¿no? La segunda colocación, discutiéndole mano a mano el uno a San Lorenzo, una gran campaña. Y ayer que sí le ganó un equipo, Ferrón ganó un equipo que venía bien, un equipo cuando uno lo nombra en la cancha, Stanis, Laque Cosolito, Nevit, eh, William, Huerta. Eh, Este, bueno, Vokia son jugadores importantes y un equipo importante también de la Conferencia Norte eh, y por eso le damos el valor que tiene la victoria, una buena victoria para Ferro, ¿no? Sí, sí. nosotros veníamos de, de no jugar tan bien la última 4 pues, o 5 partidos, creo que hicimos un partido correcto en, en Concordia, que lo peleamos hasta el final y después ahí se abrió, pero no habíamos jugado bien en el Challenge en <tose> y en Paraná y los últimos dos partidos locales tampoco habíamos jugado un buen partido así que eh, jugar un bien digamos, contra un equipo tan, tan poderoso y de tanta, de tanta jerarquía para, para mí es muy importante el equipo tenía que volver a hacer lo que habíamos ido hasta hace 20 días atrás, un mes atrás así que la verdad que estoy muy contento le ganamos para mí a un gran equipo eh, y también básicamente lo que nos da es cierta tranquilidad para, para, los, últimos, no partidos, para los últimos tres partidos. ¿no? Eh, pensabas, este, si bien es cierto, uno siempre cuando arranca una temporada piensa que, que su equipo va a jugar bien y va a estar en lo más alto, ¿lo pensabas eh, en, en este presente hoy, estar segundo ahí eh, peleando de mano a mano a San Lorenzo, con, con la inversión de San Lorenzo, con el potencial que tiene el equipo de Julio Lampas? Mira, la verdad es que nosotros armamos un equipo para jugar playoffs. El año pasado, primera temporada, la idea fue salvarse el descenso, nos costó mucho. Y bien ganamos bastante juego, porque 26 partidos eran bastantes y llegamos al último juego ahí con la soja al cuello. Así que armamos un equipo para llegar a playoffs. Y la verdad es que fuimos creciendo, nos fuimos acomodando, y No como inicio, no era un, un objetivo de inicio, pero sí a medida que iba transcurriendo la competencia eh, cambiamos el objetivo inicial y fuimos en busca de esos dos primeros lugares. La verdad que en, en realidad lo, lo, lo mejor que tuvimos es que no, no entramos en rechas negativas. En general eh, los equipos que son similares en la conformación a nosotros en algún momento entra en una reta negativa, y nosotros cree, creo, eh, no estoy seguro, pero no, no hemos perdido más de dos partidos seguidos, entonces nosotros metimos dos rechitas, una en diciembre y una hora cuando fuimos a, a la gira de Córdoba, que nos permitieron ganar cinco o seis partidos seguidos, y después fuimos ganando y perdiendo, digamos que nos fuimos acomodando como la mayoría de los equipos, menos los de punta, y esas dos rechitas nos permitió poder estar dos o tres partidos por encima de la media. No creo que como equipo estemos por encima de la media, pero básicamente lo que sí nos pasó es que no, no entramos en falta negativa. Y eso creo que lo aprovechamos bien. Sí, y el hecho de no tener tampoco tantos cambios, simplemente aquellos que fueron por lesión y todo eso también te da un conocimiento eh, de los jugadores, no solamente para el armado del equipo, sino también en la convivencia, en el día a día, ¿no? Sí, sí, el hecho de no cambiar eh, para mí fue muy importante nosotros el año pasado hemos cambiado mucho porque habíamos armado el, el equipo en base a los extranjeros porque no teníamos posibilidad de contratar nacionales y, y eso también fue muy fue, fue de mucho cambio, este año la verdad que estuvimos mucho más prolijos en eso armamos el equipo en base a los nacionales más Ramón que es que es como un nacional más y eso nos dio cierta estabilidad, el hecho de no cambiar y también de no sufrir, salvo la de Kevin, ninguna lesión así tan importante. En general creo que también fue, fue clave para nosotros que la mayoría de los partidos pudimos jugar casi todos. ¿no? Está muy bien, está muy bien. Y ahora sí, ya con la, la llegada de, de Renzo Güell, este el, el lugar de antecedido, ¿verdad? Sí, la idea es volver a la, a la estructura inicial Eh, yo creo que nos estaba faltando ahí en el perímetro de algún jugador así que vuelvo a la estructura inicial de, de tres grandes y, y me trajeron el tres así que yo creo que Kevin ya estuvimos esperando que Kevin no solo vuelva eh, físicamente y recuperar la lesión sino que vuelva a estar bien en, el, en su juego digamos. así que ese cambio lo, lo aguantamos lo más que pudimos y bueno la lesión de Lucas hizo que, que sea el momento de volver a la estructura original. ¿Qué? ¿Para cuánto tiene Lucas y qué es lo que tiene? Hablamos de Lucas Luca Eh, mira, lo de Lucas no se sabe. Eh, es posible también que, que se pueda hacer un, un cambio ahí. Eh, él tuvo una infección en el codo importante, así que hasta dentro de 10, 12 días o 15 está con antibiótico, no puede hacer nada. ...y después viene la, la, la rehabilitación de la que ...estamos medio justos con eso... ...la dirigencia está pensando en hacer algún cambio... Y ...a mí me gustaría esperar... ...pero bueno, los tiempos están medio justos ahí... ...se va a tener que tomar una decisión... Ah, bueno, eso no, eso es no lo teníamos... Teníamos lo, ...teníamos lo que nos venían contando... ...que estaban buscando a, a, a un alero... ...para volver al formato inicial... ...que, que tenían cuando estaba Álvaro Calvo el Español y que después obviamente con la salida de, del Español este, no, no lo tenían este, y me parece que eh, el hecho de, de lo de Lucas no, no sabíamos que, que por ahí la dirigencia quería no esperar a Lucas eh, y no se sabe bien clínicamente para cuánto tiene, ¿no Álvaro? Y no se sabe exactamente está, está muy justo, así que yo calculo que la dirigencia va a tomar una decisión, mi decisión es esperar Pero yo creo que lo más probable es que aparezca alguna situación ahí también de cambio. Eh, yo creo que un poco apresurada para mi gusto, pero también es cierto que eh, está, lo, los tiempos están muy, muy finitos. Así que nada, sospecho que entre hoy o mañana, más tarde, se tomará una decisión con respecto a eso. ¿Sí? Te, te pregunto esto para, para tener el dato, solo con el jugador, ¿el jugador está al tanto de esto? Sí, sí, el jugador está al tanto de eso eh, lo que también quiero que quede clarísimo es que no es una decisión de, de, de que aparezca ese cocheo, no es una decisión técnica el eh, Luka hizo una temporada bárbara eh, arrancó siendo un, un, un suplente de 3-4 y terminó siendo el 3 y el especialista defensivo titular digamos. Eh, está teniendo una, una temporada yo creo que por encima de lo que todo el mundo sospechaba así que sí quiero que de acuerdo que de aparecer esta situación de cambio claramente tiene que ver con la elección y con los tiempos que quedan para, para hacer cambio. No. Y, sí, para mí Luca tuvo una temporada tremenda y creo que se ganó un lugar en la A yo que venía peleando y yo, peleando mucho esta posibilidad de, de jugar la A y creo que lo hizo muy bien así sí, es si no, no, no, una cosa eh. que ocurre menos a la dirigencia que le renueven el contrato No, no, estoy seguro comparto que con vos y, de plena... y de nuevo, claro, claro, claro. comparto plenamente que, que ha, hecho, ha hecho una temporada de menos a más, Lucas. Eh, todavía recuerdo aquel partido, por ejemplo, hubo varias, ¿no?, que le ganan a Obras, hizo un gran trabajo defensivo frente a Walter Herman, el partido con regatas en corriente hizo un gran trabajo defensivo y ofensivo, siendo el, el segundo goleador detrás de Jonathan Maldonado este, y teniendo un cierre de partido realmente muy, muy bueno... Eh, Lucas ha ido de menos a más, una pena pero bueno, este, también está en todo su derecho la diligencia de, de creer que puede dar un salto de calidad o por ahí puede meter un cambio habida cuenta de que también el 13 ya es la fecha límite ¿no? para, para hacer los recambios y que después no se va a poder recambiar más sí, mira, Yo creo claramente que no es un salto de calidad técnico eh, y, y de talento Yo creo que si aparece esa situación de cambio es pura y exclusivamente por el tema de su elección. Porque claro, claro. Eh, Lucas es un jugador... Para mí como entrenador es un jugador muy útil, que puede dar muchas cosas al equipo, que puede jugar más de una posición. Eh, son de esos jugadores que todos los entrenadores creemos. Claro, claro. eh, de que aparezca esa situación no es para jerarquizar el equipo simplemente porque hay ah, una distancia de bien, tiempo no... con la lesión. Está bien, está bien que me corrijas, está bien que me corrijas y que lo aclare porque de esa manera queda mucho más claro todo. Bueno, eh, Álvaro, lo mejor para Ferro, una gran campaña, repito, una gran campaña, te felicito. Eh, es un equipo muy sólido, Ferrocarril Oeste, uno de los pocos que no tuvo rachas negativas largas, como casi todos los equipos que estuvieron en la Liga Nacional. Lo mejor para Ferro en la temporada y, y lo mejor para vos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, te mando un ¿Cómo, gracias. Cómo, ¿Cómo viene el embarazo? Ah, muy bien, fantástico, la verdad. Eh, Esto de este padre viejo, para mí es de un, de un placer y una alegría pocas poca veces vividas. Bueno, me alegro mucho. Disfrútelo maestro, disfrútelo. Bueno, bueno, muchísimas gracias, realmente. Un abrazo grande. Abrazo enorme. La palabra de los Castillero. Señores, ponemos punto final con Gastón, con Franco Con Santiago, con María y con Noelia le decimos feliz Día del Trabajador. Estuvimos una vez más, somos uno contra uno. Nos reencontramos mañana. Chau, hasta mañana. Ella es como un ángel que vuela